Supongamos que estamos durmiendo, estamos soñando, y en este sueño hay como un lugar verde así, muy lindo, un jardín, y al fondo del sueño de ese jardín, una casa lindísima. Cuando estás soñando y seguís caminando, cuando te vas acercando dice, casa de Dios. Bueno, entonces te acercás de curioso, Vas entrando, no hay nadie. Las puertas están abiertas. entras seguís entrando dentro de la casa. Nadie aparece, pero ya al fondo del pasillo ves como una puerta cerrada y abajo luz. Hay gente del otro lado. Bueno, te acercás con un poco de temor. Empezás a escuchar y adentro del otro lado de esa puerta escuchás que hay tres voces Tres personas, por un poco de temor, para ahí decís, no abro, quedo acá. Y escuchás un poco qué están diciendo y están hablando de vos, de vos mismo. Siempre da curiosidad un poco escuchar ahí qué están diciendo de vos, ¿no? Pero escuchás ahí que dice, reconoces primero que son voces, la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que están dialogando, están hablando de vos, Escuchás esto, algo así, ¿no? El Padre le dice al Hijo y al Espíritu Santo, mañana tengo un plan impresionante para, ahora en mi caso Santiago, si mañana se despierta y reza con la Palabra de Dios, le voy a enseñar algo muy importante para él. Si mañana sirve en la casa y ordena su cuarto, ordena sus cosas... le voy a dar paz en el alma. Si mañana va a misa, le voy a dar una fuerza. Si mañana trabaja con todo el corazón, le voy a dar mucha alegría. Si mañana hace deporte, le voy a dar mucha fuerza en su voluntad. Si mañana lee algunos de los libros que yo les recomendé, le voy a consolar el alma. Si mañana hace la oración de la noche, voy a darle un descanso especial. Bueno, ahí termina el sueño. Te quedas ahí que seguramente pasará, ¿no? Te despertás y qué haces? Bueno, hacés la oración de la palabra, no vas a la misa, trabajás con todo el corazón porque ¿por qué? Por las dudas, porque sabés que del otro lado hay una promesa de bendiciones, hay un plan de Dios para para vos, no solamente un plan de vida, sino un plan para mañana. Un plan de bendiciones. ¿Qué manera distinta de vivir si viéramos así, todos los días? Que atrás de cada día hay un plan amoroso de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para mí. Atado, como decía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a que lo haga o no lo haga. No decía sí o sí le voy a dar la bendición, sino si reza o no reza. Y esto no es un sueño, aunque puede estar escrito dicho así, sino que es la realidad misma. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanentemente hablan de cada uno de nosotros. Como un padre habla, como una pareja habla de sus hijos. Ellos hablan todo el tiempo de nosotros y van teniendo un plan de bendiciones, de regalos atado a nuestra, nuestras acciones. Qué misterio enorme ese. Y Jesús vivía así. Vemos en la palabra del día de, de hoy que cuando María viene y le dice, esto hace esto, dales vida nueva, dales vino, Él habla de, mi hora no ha llegado todavía. Se ve que Él, vemos entramos a través de esta frase, Él estaba permanentemente en diálogo con el Padre diciendo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Es mi momento no es mi momento? Bueno, en este caso... le está diciendo a María, todavía no es mi hora de la cruz, no es la hora de que yo dé el Espíritu Santo. El Padre todavía no me avisó. Así vivía Jesús. Por eso Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, me entusiasma vivir así. Cuando se, se acuerdan en los griegos, ya al final de esos tres años de vida pública, vienen y lo quieren ver, está esta escena tan rara donde vienen a verlo y él Jesús dice, mi hora ha llegado. Se ve que él estaba esperando un signo. Y se ve que el signo que le había dicho Dios Padre es cuando vengan los paganos de Grecia a preguntar para verte, esa es la hora que, ese es el momento de la cruz. Él estaba así, ¿cuándo es mi momento? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y por eso se ve en el Evangelio que él vivió una vida muy intensa y ordenada a la vez. Por eso él nunca se quedaba seco. Nunca se le secaba el corazón a Jesús. Él vivía de esa manera, con un entusiasmo enorme. Por eso él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Me entusiasma vivir pensando que mi Padre tiene un plan tan bueno para mí que está al tanto de todo lo que yo estoy haciendo. Por eso María, en este Evangelio, estas son las últimas palabras de la Santísima Virgen del Evangelio, por eso hay que tenerlas muy en cuenta. Su último consejo, podríamos decir, Cuando ella ve que en la boda falta el vino, se ha secado la fiesta, nos da este enorme consejo. Hagan todo lo que Jesús les diga. Esas son las últimas palabras de la Virgen y después hizo silencio para en todo el Evangelio. Es un consejo impresionante que nos da. Es como si nos dijera, mira, ¿estás seco? ¿Estás desganado? ¿Te falta fuerza? Hacé todo lo que Jesús te diga y no te va a faltar nada. No te va a faltar fervor, no te va a faltar el entusiasmo, no te va a faltar ese fuego. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Jesús te dice. Y vivís así y nunca se te acaba el vino nuevo. Nunca. Y esto es así, tan cierto. Bueno, ¿cómo podemos practicar este consejo de la Virgen, esta frase tan fuerte, hacer todo lo que Jesús me dice esta semana? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, hay... como siempre hay muchas maneras, propongo una muy práctica, que es lo que los eh, tantos dicen, ¿no? el plan de vida espiritual. Es muy importante hacer agenda con Jesús de mi semana. hacer Sentarme con Jesús y decir, ¿qué crees que haga? Porque yo tengo que hacer lo que vos me, me decís. Entonces miro mi agenda y ¿qué tengo que hacer? Bueno, me siento con mi agenda y... Y planifico la semana, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero en verano se puede dar una vuelta de tuerca en eso. Yo quiero hacer todo lo que Jesús me diga. Si, si tengo que trabajar, listo, lo hago. Si tengo que limpiar mi cuarto, lo hago. Si tengo que hacer deporte, porque Él me pide, lo hago. Y así me garantizo que hago la voluntad de Dios. Es un medio que da una enorme paz. Da mucho sentido de vida, da orden. Permite sacarle... Mucho fruto a la vida. En este tiempo de verano, tener un plan de vida y una agenda con Jesús, hacer agenda con Él, te ayuda especialmente a dos... Pueden pasar dos situaciones ahora en verano, pienso, las más comunes, ¿no? Para los que están de vacaciones y están con el tiempo un poco cambiado, usar un poquito mejor el tiempo, que a veces hay un poco de tiempo de más, especialmente para los más jóvenes en el verano. Hacés un plan de vida, y hacer esto el lunes... El martes voy a hacer esto. Y ya vivís el verano de una manera totalmente nueva. No echado, tirado, viendo qué sale en el día, a ver qué pinta hacer, sino lo que Jesús me va diciendo. Me tengo que sentar con Él y ver. También otro tipo de situación puede ser, a los que estén ahí por ahí quieran irse vacaciones, pero se tienen que quedar a trabajar. También me imagino a veces te llegan esas fotos en el teléfono, amigos tuyos en la playa, a un lado y decís... Ah, ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde está este, no? Bueno, pero si vos tenés tu plan de vida que armaste con Jesús, tu agenda, bueno, Jesús me pidió que ahora esté acá. Y bueno, si otros están en otro lado, bueno, allá. Pero yo estoy aquí. Estoy trabajando o estoy haciendo esto. Esta es la voluntad de Dios para mí y te da una fuerza enorme. En concreto, entonces... ¿Qué puedo hacer mañana? Sentarme con la agenda, hacer una buena oración y mirar mi agenda de esta semana. Mirarla y con él preguntarme cuándo voy a rezar. Pongo, por ejemplo, un momento, acá voy a rezar y acá voy a rezar. Este momento voy a trabajar o voy a estudiar. En este momento voy a ordenar mi cuarto. Acá voy a descansar dos horas o un poco más. Bueno, cada uno como quiera. ¿Eh? Acá voy a rezar Un rosario. O este momento voy a, voy a trabajar en la casa, voy a tener un diálogo con mi mujer o con mis hijos, con un amigo, voy a leer un libro espiritual. Hace poco estuve viendo el plan de vida del Papa Juan Pablo II, hasta sus ochenta y pico de años, una vida impresionante, se despertaba a las cinco de la mañana, todos los días. Tenía una hora y media de oración, después tenía la misa, un desayuno, después firmaba documentos, después tenía una hora y media de la mañana de lectura. a la tarde se guardaba otra hora y media más siempre una visita al Santísimo Rosario a las diez y media de la mañana siempre dedicaba un, un tiempo después muy largo a reuniones su día terminaba a las once de la noche bueno, visitó 129 países, 130 países una vida llena de fruto y llena de entusiasmo, ¿por qué? porque él tenía, él se hacía su plan de vida y eso le daba a él una fuerza y un fruto enorme Entonces, dos concre concreciones. La primera es hacer esto. Y la segunda también puede ayudar mucho este, esta frase, recordarla en la semana, hago todo lo que Jesús me dice que haga. Yo voy a hacer todo lo que Jesús me diga. Es una frase cortita, pero te da mucha fuerza. Es hacer la voluntad del Señor, que es una frase que parece difícil, pero al final es muy energizante, es muy fuerte y da muchísima paz. Hagamos esto de esta semana. pidámosle al Señor por hacer su voluntad, usar bien el tiempo y así tener esa fuerza y nunca quedarnos sin el vino nuevo.